Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Quiero hablar de, de, de, de, dos, de dos puntos bien importantes, de dos historias en la Biblia y quiero que, que aprendas acerca de esto. Eh, y quiero hablar acerca del diluvio y la torre de Babel que son dos hechos, dos, dos situaciones que hicieron un parteaguas en la historia de la humanidad. ¿Estás de acuerdo? Y yo quiero que vayas con, conmigo a Génesis 6, Génesis 6, del 9 al 12. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Cómo era Noé? Perfecto en sus generaciones. Varón justo. O sea, yo creo que ahí nos podríamos detener, o sea, todo el tiempo hablando de esto. Dice, con Dios caminó Noé. Uf. Otro, otra sentencia en la cual nos podríamos estacionar toda la mañana Dice, y engendró Noé tres hijos A Cam y Jafet Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia ¿Se parece algo a los días que estamos viviendo hoy? Dice la palabra que en los últimos tiempos va a ser como en los tiempos de Noé Entonces, está, estoy hablando de esto, ¿sí? violencia, dice y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida como dice y corrompido su camino verdad? dice porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra yo creo que son los tiempos en los que estamos viviendo hoy ¿verdad? tiempos de no violencia la gente corrupta este, la gente yéndose sobre las cosas del mundo y, y ese es el tiempo que estamos viviendo pero bueno vamos a ver la segunda historia en Génesis 11 Del 1 al 11 Esto de llorar Yo siempre le decía a mi esposa No llores, ¿por qué lloras? Y ahora yo soy el que lloro Válgame Dios Todo se nos pega Génesis 11 del 1 al 11 Dice, tenía entonces toda la tierra Una sola lengua y unas mismas palabras ¿Qué tenían en común? Una lengua Y mismas palabras O sea, estaban de acuerdo Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que es por donde está eh, Mesopotamia y todo ahí esto dice Y se establecieron allí y se dieron y se dijeron unos a otros Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y, un y hagámonos un nombre Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Yo no sé si tuvieron que cruzar el estrecho de Bering para llegar a América. No sé qué dice. Pero aquí dice sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora... ¿Por qué estoy hablando de estas dos cosas? Yo te voy a lanzar una pregunta. ¿Y qué es más importante? ¿Tu actitud hacia Dios o tu relación con la gente? ¿Qué es más importante? ¿Tu actitud hacia Dios o tu relación con la gente? Estas dos historias y siguiendo la línea en lo que hablé el domingo pasado acerca de la unidad y celebramos todos juntos Santa Cena y estuvo muy padre, sí o no... Bien padre, la verdad. Un espíritu de unidad. Estos dos pasajes nos dan la respuesta. Describen las dos calamidades más fuertes que ha sufrido la historia. El diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Toda carne murió. ¿Quiénes se salvaron? Toda la bola de animales que traía este, Noé en el arca. Noé, su esposa y sus tres hijos y sus tres nueras. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo creo que no tenían chance los hijos, ¿no? O no sea, Noé, Chino, pues ¿con quién me cambio? No, no, no, pues con la que estoy, ni modo, ¿no? Pero gracias a Dios que se salvaron las nueras. Mi oración hacia mis, hacia mis hijos y por mis hijos es, Señor, te pedimos mujeres que te amen para nuestros hijos. ¿Sí? Y si Dios salvó a las nueras... De los hijos de Noé No es el tema Pero digo Si Dios salvó a las Es porque ellas amaban a Dios no, pas, no llegaron de panzazo ¿Sí? Así que si tú te quieres casar Con alguno de mis hijos Tienes que ser una mujer Que ames a Dios bueno, Si hay alguna aquí digo. Y no pases de panzazo Eso pasó en el diluvio Toda carne murió ¿Ok? La torre de Babel ¿Qué pasó con la torre de Babel? Dice, eran uno, tenían una misma lengua, se pusieron de acuerdo y comenzaron a construir una torre. Ahora, la razón por la que estaban construyendo la torre no era para llegar al cielo, sino era para empezar a adorar las cosas celestiales. De ahí nació los zodiacos y se la astrología y, y, y se dice que de ahí salieron todas las religiones del mundo. Es por eso que hay una similitud entre lo que es un sigurad, si ¿Sí saben lo que es un sigurad? Una construcción eh, eh, babilónica o mesopotámica, que es así como, como una sucesión de rectángulos con una superescalera. Por eso se parecen las pirámides. Hay un mismo origen. Pero estaban todos unidos ahí. ¿Y qué pasa Dios? Ve el Señor que están unidos, ven que se están poniendo de acuerdo, pero se están poniendo de acuerdo para algo que no lo iba a glorificar a Dios sino dice, hagámonos un solo nombre por si somos esparcidos ¿qué estaban pensando ellos? en sí mismos dice, ve, estamos todos unidos estamos todos fluyendo en un mismo sentir ¡ay, qué padre, qué chido! ¡ya no necesito de Dios! Y entonces el Señor ve eso y ¿qué pasa con ellos? Los confunde y de ahí nace el francés de le le y el náhuatl, y ahí sale el mexica, el otomí, y todos los lenguajes, y el inglés, el latín, de donde se derivan también muchas lenguas, o sea de ahí salieron muchas cosas. Entonces, ¿qué es más importante? Nuestra actitud hacia Dios o nuestra relación con otra gente. Y ese es el eje de, de, del tema. Ahora, ¿por qué vino el diluvio? ¿Por qué vino el castigo del diluvio? ¿Por qué Dios se agarra y ve la tierra y dice, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que Dios ve en la gente del diluvio? Corrupción, pecado, violencia. Mira, lo que Dios ve en esta gente, en esta generación del diluvio, es que las personas a mí han venido a ser extremadamente violentas y destructivas en su relación con otros. Eso es lo que Dios ve. Ahora yo, me pregu yo te pregunto, ¿qué es lo que hoy hay en este tiempo? ¿Qué pasa si te atraviesas ahí? Te le metes a alguien. No te la acabas. Y más si son mujeres. y si van llevan niños a la escuela. No hombre. Señores, la peor hora para salir es cuando las señoras van a dejar a los niños. De veras. Se, se transforman. Son transformers las señoras. De veras. Y más si traen camionetones. No hombre, quítate. Porque voy derecho, no me quito. Y si me pegan, me desquito. Así es como dicen las señoras aquí en Guadalajara. En otros lados no sé si pasan. Pero las personas habían sido... Violentas y destructivas en su relación Dios decreta Fíjate bien, Dios decreta Borrarlos del mapa A todos Y solamente Noé y su familia Fueron dejados para que gracias a Dios Estuviéramos hoy aquí Si no, ahí hubiera acabado todo Dios destruye a la humanidad Unas pocas generaciones después Tú lo puedes ver ahí en tu Biblia Unas pocas generaciones después del diluvio, viene otra cama, calamidad, la torre de Babel. Todos hablaban el mismo idioma. ¿Qué idioma hablaban? No sé. Pero hablaban todos el mismo idioma. Y en su, ¿cómo llamarlo? En su orgullo, esa generación dicen unámonos, construyamos una, un segurado un una, una torre y lleguemos hasta el cielo pero era para estudiar, era para sacar un montón de cosas, haciendo un lado a Dios y entonces aquí la pregunta es ¿por qué Dios destruyó la generación del diluvio y no destruyó a la generación que lo rechazó en Babel Creo yo, que si nos ponemos a analizar y desde un punto de vista religioso, rechazar a Dios y darle la espalda a Dios, es tremendo, ¿no? Mas sin embargo, esa generación la guardó, ¿por qué será? Y a la generación del diluvio, la arrasó, y no solamente a las personas, sino a todos los animales, o sea, imagínate, el juicio de Dios fue sobre toda carne, qué tremendo. Entonces, ¿qué fue peor? ¿El pecado del tiempo del diluvio o el pecado del tiempo de la torre de Babel? ¿Sabes qué? En el diluvio, el conflicto era personal. Yo veía, yo puedo, podría ver a Celia, oh, Celia oh, y veía y le tiro la basura en su jardín, y, y, y me pongo a pelear con ella y veo al otro, y ella me ve, y, y estamos, y a veces no estamos así. ¿Cómo dicen por aquí, como perros y gatos?, A veces los esposos están agarrándose uno al otro, como perros y gatos. Los padres con los hijos, y te pusiste mis zapatos, y te dije que no te pusieras mis zapatos. Las mujeres, ¿no? Los zapatos son sagrados para las mujeres. ¿eh? Hombres, quieren una mujer feliz, tengan un closet lleno de zapatos. Y las mujeres dicen... ¿vieron hombres? no necesitan zapatos ¿eh? no necesitan zapatos las mujeres ok las personas en el tiempo del diluvio se estaban atacando unas a otras no atacaron a Dios sin embargo se ahogaron y mientras los constructores de la torre de Babel que declaradamente desafiaron a Dios se encontraban, fíjate bien se encontraban en armonía unos con otros el diluvio vino por crueldad del hombre hacia sus semejantes en contraste, el, el, el, el confundir las lenguas en un acto deliberadamente de rebeldía, esas personas están en rebeldía en contra de Dios, pero a la vez, ¿sabes qué fue lo que Dios vio en ellos? Mostró cooperación, mostró, vio, perdón, vio cooperación, vio amistad, vio compañerismo, vio unidad. Y a pesar de que se rebelaron contra Él... No los destruyó por esa razón. Y sin embargo en el tiempo del diluvio... Destruye a la gente. Porque ¿sabes qué? Tenían conflictos unos con otros. Entonces ¿qué es más importante? Nuestra actitud hacia Dios... O nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Y estoy hablando en la misma línea del domingo pasado... Acerca de la unidad. ¿eh? Este tema va bien ligado con el domingo pasado Dios no destruye a la gente del, de, de la torre de Babel porque estaban unidos y esto se infiere en que todos hablaban una sola lengua, dice la palabra que eran uno solo y debido a esa unidad no fueron destruidos, ¿sabes por qué? porque uno de los valores principales del Señor y uno de los valores principales que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida, ¿sabes cuál es? la unidad la bondad y la paz Eso es lo que hace distinto nuestra fe. Me estaban platicando, el día de ayer recibí una llamada y me estaban platicando de unos, de unos misioneros que vinieron de Dallas, de Estados Unidos, vinieron aquí a Guadalajara y traían un proyecto para orar por el pueblo de Israel. Es un proyecto que ellos trajeron de Israel para estar orando por el pueblo de Israel. Y entonces estos misioneros vinieron aquí a, a, a, a esparcirlo a, a entre las iglesias cristianas para que en, entre las iglesias cristianas por lo menos tomaran 15 minutos del domingo para estar orando por el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Me decía esta persona el día de ayer, ¿sabes qué? Estos misioneros americanos ya se regresaron a Estados Unidos. Y me dice, y lo más triste de todo, ¿sabes qué es? Que se fueron bien tristes, valga la redundancia. Y le digo, ¿por qué se fueron tristes de Guadalajara? dice porque encontraron que las iglesias de Guadalajara no hay unidad y encontraron que cuando les quisieron decir, oye por favor mira, el proyecto es nada más, toma 15 minutos no, no, no, el pueblo de Israel, ¿por qué? crucificaron a Jesús pero en esta iglesia se les ha enseñado que Jesús es judío y sigue siendo judío y es el, el león de la tribu de Judá entonces si tú rechazas al pueblo de Israel ¿A quién están rechazando? Al pueblo de, de, de, de Jesús Y nosotros también somos ese pueblo Somos injertados ahí Entonces, ¿ven cómo está medio enredada la cosa? Pero lo más triste de todo fue de que dijeron Entre los pastores, entre las iglesias No hay unidad Deja que oren por Israel Ya, olvídate de eso Entre los pastores no hay unidad Se atacan entre unos y otros Entre las congregaciones se atacan entre unas y otras No, pues es que estos sí bailan, estos no bailan Que estos cantan, que estos no cantan que estos, que, O sea, no hay unidad El hijo del pastor usa pañoleta. Guay, qué onda. Por favor, Dios mío. O sea, hay un ataque, ¿sabes qué? No debe de ser así. Lo que determina nuestra fe, lo, lo que hace la esencia de nuestra fe es la bondad, la unidad, la paz. Y eso los, nos hace distintos a los demás. ¿Por qué crees que la gente se va con el budismo? ¿O por qué crees que la gente se va con otros rollos de, de, de, de, de, de cienciología y dianética y todas esas cosas que están ahí? ¿Por qué? qué, qué proclaman todas esas cosas? Paz. Um, entra en paz. Y, y todo el mundo anda en busca de paz. Y, um, paz interior, ¿no? El Zen, ¿no? Oh, sí. el Yin y el Yang, y el Yun y el Juan, ¿no? y el Juan, y todo ah, y el fuar no, ese no. <risa> ¿Qué ofrecen todas esas cosas? Paz, unidad, pero no la de Dios. Y si te fijas, es no, yo estoy en paz con todo el mundo, oh, espérame, ni me toques, ¿no? o sea, yo soy bueno, y las cosas no son así. Dios nos da unidad nos da paz nos da bondad a través de su espíritu obrando en nosotros y no necesitas ponerte um, sino nada más decirle como estábamos cantando hoy yo quiero enamorarme más de ti y cuando lo abrazas te llenas, te llenas de su bondad de su amor de su paz y eso hace que tengas paz con tu hermano y cuando entiendes que tu hermano es también hijo e hija de Dios entonces lo empiezas a tratar distinto No, ya llegó pato. Ay, pato. Ay. Principales valores de lo que tú has creído, de lo que yo he creído. ¿Has creído en Cristo? Entonces debe de haber en ti qué bondad, paz y unidad. Unidad con quién? Unidad con quién? Y con todos los demás. Porque lo que definió la generación del diluvio es de que estaban en bronca con los demás. Amar al que es cercano. ¿No amas a tu hijo? Es bien fácil amarlo, ¿verdad? Yo amo a mi hijo y hasta chillo aquí, ¿no? <ríe> mi bebé, ¿dónde se me fue mi bebé? O sea, amo a mi hijo, eso es fácil. ¿Pero amar a Rosy? ¿Y más cuando alza las uñas? ¿Amar a Carlos? Bueno, tenemos... Ahí el que le caiga. Que tenemos muchos Carlos. Eso sí es difícil. ¿Por qué? Porque no son nuestra gente cercana. Amar a nuestra mamá es fácil. Amar a nuestros hermanos es fácil. Eh. Bueno, a veces sí. A ver, a ver, los que dijeron a veces pasen, por favor. Vamos a orar por ustedes. ¿sí? Vamos a romper a toda raíz de resentimiento ahorita. Y eso es bien importante lo que dijeron eh, A veces. Pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios, ¿sabes qué es lo que está trayendo en estos últimos tiempos? Dice, volcarán los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ese es el espíritu de unidad del Espíritu de Dios en este tiempo. Entonces, los que dijeron a veces, métanse con el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué va a traer, qué va a provocar en ti? Unidad con tus hijos y unidad con tus padres. Vamos a leer Primera de Juan 2, del 7 al 11. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Dice, hermanos, ¿a quién les está escribiendo? ¿A los que no creen? A los que sí creen, ¿verdad? O sea, a ti y a mí. ¿Okay? Hermanos, y le voy a decir hermanas para que también se sientan a gusto. Hermanos y hermanas, No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. O sea, desde tiempos antiguos. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. O sea, en el mandamiento antiguo. Y en vosotros, o sea, en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que lo que está diciendo Juan es, no me vengas al cuento, maestro. No os hagáis. No os hagáis guajes. Si tú tienes un rencor con alguien. Si tú tienes un resentimiento con alguien La palabra dice Que no estás en la luz Qué importante es perdonar ¿No? El perdón, ya lo hablamos muchas veces Te libera, te rompe las cadenas Te desata de la persona Es que yo nunca lo voy a perdonar Pues vas a seguir atado Y no te das cuenta que mientras no perdones Sigues atado Y a lo mejor la persona ya se murió Y sigues atada a la persona Y hasta te jala la tumba a ti también. Dice, no os hagáis. Ah, no, no dice eso. <risa> dice, el que ama a su hermano. Es que si Juan hubiera estado en este tiempo, hubiera hablado coloquialmente así como nosotros, ¿no? Y no hubiera pasado por el filtro este, del castellano, hombre, que vosotros. Imagínate a Juan hablando así, hombre, que redies, hombre. ¿Cómo dicen los españoles? Coño, hombre. ¿Cómo dice? No, bueno, eso sí, no. No no, no, saquemos no, no, no, no tanto ese. Eh, dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. ¡En él no hay tropiezo! Porque a veces nos damos así pero ¡pum! nos tropezamos y nos damos en la, en la face completamente? Porque no estamos amando a nuestros hermanos Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar, perdonar, restaurar Tres cosas indispensables En el cuerpo de Cristo hoy Amar Perdonar Y restaurar Lo que eso signifique Dice, pero el que aborrece A su hermano está en tinieblas Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos Uy, ahora te das cuenta por qué te has equivocado tantas veces, por qué has tomado decisiones incorrectas en tu vida porque las tinieblas te han cegado y por qué te ciegan las tinieblas, porque no amas a tu hermano, no es que venga el chamuco y te, te tape los ojos y los oídos y estamos reprendiendo ahí demonios y no, no, no, no no, no se trata de eso Se trata del amor Y cuando no amas Estás en tinieblas Y no puedes ver No puedes ver Estoy hablando de la unidad De la paz y la bondad Que debe de estar Hoy en día En la iglesia Primera de Juan 3.10 Y estoy dejando que la misma palabra de Dios hable. Primera de Juan 3 eh, versículo 10. Dice, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Sí? A ver, levanta tu mano. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Has creído en Dios? Sí. Okay. Bueno. Conste, ya lo la mano. Señor, tú los acabas de ver. En esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, ustedes, no yo Y los hijos del diablo, ¿cuántos hijos del diablo hay aquí? Yo me acuerdo, hace, hace unos años estábamos en, una, en, unas, en unas conferencias y, y yo creo que ya lo dije alguna vez, pero había siempre un hermanito que, amén, amén, y amén, amén, ¿no? Entonces, hace cuenta que dijo algo así. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? Amén. Y se quedó como, espérate, ¿no? O sea, Porque ya la gente automáticamente, amén, no, amén, amén. Digo, está bien que digas amén, no me molesta, pero piensa en el amén que vas a decir, ¿no? Entonces, hay hijos del diablo aquí.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 Y tal veces se siente rico que lo hacemos como un tipo de adrenalina para nosotros. Si no siento rencor, no me siento bien. Es que no sabes lo que me hizo. Es que es que tengo que estar enojado, no puedo permitir eso. O sea, tengo que... Ay, ya sientes, ah, ya tuviste tu dosis de de higadina. Ah, qué rico se agregó mi hígado. Ah, es... ah, hasta la siguiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y no es si quieres, eh, es un mandamiento. ¿Y los mandamientos que, para qué son? Para hacerse, obedecerse. Si chispas, me debía haber quedado a ver los panamericanos. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo te aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Y mucha gente le dice, ¿cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Es que la sangre de Cristo me limpió. Sí, estás bien. No estás mal. Pero aquí lo que está diciendo, ¿cómo sabes tú? ¿Tienes la certeza que has pasado de muerte a vida? porque qué amas al que está a tu lado? Mira, voltea al que está a tu lado. Voltea. Y dile, mira, y te voy a decir una cosa. Dile, voltea y dile, te amo. No, bueno, este ya se fue más allá, le di un besito. ¿no? Qué bueno. Te amo, George, te amo. te amo, te amo, te amo Voltense a ver, de veras ¿Eh? Pues sí <risa> ¿Tengo qué? <risa> no, te amo, Rosy, también no, no, no. Ya no, así no me gusta El amor no es fingido ¿Sí? O sea, no se pongan máscaras O sea, si ¿sí volteaste a la persona Como que entre hombres es... Mira, tú tienes dos mujeres ahí al lado Pues es bien fácil Pero entre hombres, a ver, ahora yo les voy a decir, las mujeres no volten, entre hombres busquen a alguien, a alguien, y véanlo a los ojos y dile, te amo. Te amo. Y como dice la palabra, no os confundáis. No, ya me tiró aquí el... No, no. Señor, en el nombre de Jesús echamos fuera todo. No os desviéis, no os hagáis. ¿Cómo tuercen la palabra ustedes? Eh? Sí, señor. Claro. Ok, señor. Continúa. Ese ya está llamando allá. Hey, ch apúrale, chavo. Ya, ya me perdí donde estaba. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Uh, ya, ahí ya. Oye, no, pero es que mira cómo, es que yo no creo que sea así las cosas. O sea, a mí no me discutas. ¿sí? Discutele al autor de esta palabra. Y no es Juan, es el Espíritu Santo. Porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no me discutes a mí. Y es más, te recomendaría que no le discutas al umpire. ¿Qué gol que se ha metido cuando reclaman y todo el mundo? Ya que cayó el gol y ya lo marcaron, aunque discutan, ¿qué? ¿Lo quitan, el gol? Todavía en el fútbol americano hay repeticiones, ¿no? Y entran ahí, que, el, que el, ¿cómo le llaman? Al, al reto. Al reto ¿no? Pero en el soccer no Meten el gol y marca el árbitro Y aunque chillen todos los 11 jugadores del otro equipo Entonces no le discutas al umpire Dice Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Oye no, esa palabra está fuerte ¿eh? Esa palabra no la deberías de hablar hoy en día Nuevo testamento Carta de Juan dice eres homicida delante de Dios, ¿cómo te ve Dios si aborreces a tu hermano? Miren, va, va, vamos a hacer algo, miren, cierra tus ojos, cierra tus ojos, y, y todos traemos pleito de, de alguna u otra forma con alguien, ¿sí o no? A lo mejor te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, o te peleaste con, tu, con, con, con tus amigos de la escuela. sé, sí, ¿no? O sea, tantas cosas que puede haber. Mira, cierra tus ojos y, y piensa en esa persona que tienes pleito. Probablemente a lo mejor es un pleito añejo, ¿eh? De años, que pasó hace años. Y cierra tus ojos y ya que tienes visualizado esto, dile, Señor, perdóname. Perdóname Señor Yo hoy decido amar a esta persona Y no importa lo que me haya hecho Tal vez me violó Tal vez se aprovechó de mí Tal vez me lastimó Bajó mi autoestima Hasta el piso me hizo sentir gusano Tal vez me mintió Tal vez me defraudó Tal vez me robó Me mintió Señor yo decido hoy perdonar y no solamente decido perdonar sino decido amarlo y es una decisión, es una decisión, no es si lo sientes, es una decisión ¿eh? y es una decisión. Que te libera, porque si no amas a tu hermano Eres homicida Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna permanente En él Ahora escucha lo que dice el 16 En esto hemos conocido el amor En que él puso Su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas Por nuestros hermanos Ah, entonces espérame, ya lo perdoné Y ahora decidí amarlo Y ahora hasta tengo que poner Mi vida por él Wow, mejor me hago budista um, y tengo paz yo solito con toda la naturaleza. Hasta abrazo los árboles y les doy besos, y así no tengo que relacionarme con las personas. Lo que está hablando Juan es relación de personas. ¿Por qué fue destruido la gente del diluvio? Porque no había relación entre las personas, al contrario, había violencia, había maldad. ¿Por qué no destruyeron a los de la torre de Babel? ¿Qué había entre ellos? Unión, vamos juntos, sí, vamos a construir una torre, pues no sé para qué, pero vamos a hacerla, y estaban juntos, hablaban el mismo idioma, estaban en una unidad, eso es lo que está hablando Juan, y eso es lo que está hablando el Espíritu a través de Juan diciendo, no os hagáis maestros en esto conocemos el amor Que Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Pero el que tiene bienes en este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua Me como un taco, ¿no? Decimos los mexicanos Y de lengua me como un taco Aquí Juan era, era parte mexicano Sabía de los tacos de lengua, Juan Por eso escribió esto Se les antojaron, ¿verdad? Con salsa verde. Unos burritos de moyagua en salsa verde, rico, de lengua. En carretera Chapala pasando el aeropuerto rumbo a Pasas la entrada Jijiki. Bueno, para los que nos escuchan en internet, estoy dando instrucciones, entren a Google Maps y pongan burritos de moyagua. Adiós. Oh, Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes qué? Mucha gente nos ha dicho a, a mi esposa y a mí, les amamos, les amamos, les amamos, les amamos. Y qué bueno que no los digan, ¿no? De veras, se los agradecemos. Pero sabes qué? Mejor no me lo digas, mejor de hecho. Amame de hecho. Prefiero que no me digas y que de veras me ames. Digo, si me lo quieres decir, qué bueno, es reconfortable saberlo. Pero muchas personas te dicen de, de boca, te amo, te amo, te amo, te amo, y después ¿qué pasa? Por atrás te dan una puñalada. Entonces, ¿estaban amando de hecho o de taco de lengua? De taco de lengua, ¿por qué? Porque nos acostumbramos al idioma cristiano y tenemos nuestros idiomas en las iglesias. Dios te bendiga. Claro que sí, alabado sea el Señor. Amén, amén. Yo te amo, hermano. Pero qué tal cuando lo dices de corazón Y te puedo decir, ¿sabes qué? Te amo Casi no te conozco, Andrés Pero sabes que el amor de Dios que está en mi vida Me hace decirte que te amo Y yo sé que el amor de Dios va a estar en ti Y a lo mejor tú ahorita no me amas Y dices, este cuate, ¿quién sabe qué le pasa? Pero va a llegar un momento en que el amor de Dios va a estar en tu vida de tal forma Así como está en la de Julio ahorita que no está en ¿Sí? Que vas a poderme amar a mí En el amor de Dios Esa es la gran diferencia. No os hagáis. No os hagáis. Amemos de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo sabes que tú perteneces a la verdad y estás en la verdad? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor nuestro corazón mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende ¿qué quiere decir que nuestro corazón está tan cerrado o tal vez tan dolido y hemos creado una fortaleza y ya nuestro corazón no nos dice que tengo que amar a esa persona dice confianza tenemos en Dios y cualquier cosa y todo el mundo agarra este versículo ¿eh? y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él No, todo el mundo, sí, cualquier cosa que pidiéramos. Pero antes de eso, ¿qué tienes que hacer? Amar. Y después de eso, ¿qué es? Guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Amarse unos a otros. Entonces, si quieres recibir todo lo que Dios tiene para ti, ¿qué tienes que hacer? Número uno, guardar el mandamiento. Y número dos, no comas tacos de lengua. Si no hazlo de de hecho, perdón, no de palabras, sino de hecho. Dice, porque guardamos sus mandamientos... Eh, dice... Uh, uh, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Qué es agradable a Dios? ¿Qué es agradable a Dios? ¿Que le cantes? Sí. ¿Que suba nuestra alabanza como perfume a sus pies? Sí. Pero lo que Dios ama y lo que es agradable para Él es de que se amen unos a otros. En eso... Dios se deleita. Y cuando tú agarras y pides perdón, y como ahorita lo decimos, yo perdono a esta persona que me ofendió, y, y luego decido amarla, y hasta decido ponerle, oh, ¿sabes qué hace Dios? Está Dios. Yes. Bailando y gozándose en ti, porque estás haciendo lo que a Él le agrada. Dice, y este es el, su mandamiento, que creamos en el nombre de su Jesucristo, lo hemos hecho, y nos amemos unos a otros, como Él lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oh, tremendo secreto al final de estos versículos. ¿Quién es el que nos va a dar esa unidad? ¿Quién es el que nos va a hacer que amemos? ¿Quién es el que nos va a hacer que, que, que podamos fluir en ese mandamiento? Es que es bien difícil, tú no sabes lo que me ha hecho, y muchas veces traes a tu memoria y dices, no, es que oh, es que me, me dolió y mi corazón sigue herido y sigue sangrando. No hay tantas cosas así, ahora hasta ahí así, un montón de fotos ahí de, de, de, de angelitos tristes y, de, y córtate las venas, y los góticos y todos esos rollos que hay ahorita. Siéntete triste. Sé un emo espiritual. No nemo. Emo espiritual. Sé un emo. Las personas que no perdonan y que no pueden amar son emos espirituales. ¿Qué hace un emo? Siempre está triste, ¿no? ¿No? Y tiene que estar triste tiene que taparse el pelo así y, y, y verme triste y, y, y entre más me duele mejor estoy, ¿no? Y muchos escúchame bien, muchos somos hemos espirituales o oh, entre más me duele esa llaga entre más profundo, no, yo no puedo perdonar y yo me he encontrado con gente que dice yo no puedo perdonar, es que yo no siento perdonar no, no necesitas sentirlo es de decisión y es de decisión de fajarse los pantalones señores de fajarse las faldas mujeres o lo que tengan que fajar de fajarse los pantalones Y tomar decisiones, porque es un mandamiento. Y el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en nosotros, ese es el que nos hace perdonar. Así que no digas, no puedo. Di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Espíritu de Dios que está en mí me hace sí poder hacerlo. Entonces, en definitiva. El amor hacia nuestro prójimo nos lleva Fíjate bien El amor hacia nuestro prójimo nos lleva A un genuino amor hacia Dios Porque el genuino amor de Dios Implica amar a nuestro prójimo No pueden estar separados Tú no puedes decir yo amo a Dios Y no amas a tu prójimo No están separados Si amas a Dios tienes que amar a tu prójimo Voltense a ver prójimos Y hola prójimo Hola prójima Vóltense a ver Ay que desesperación A ver les voy a voltear la cabeza Vóltense a ver, véanse Ese es tu prójimo El prójimo está aquí El prójimo está allá afuera Donde tú estás El que llega a tu taller es tu prójimo Con la gente que tú ves es tu prójimo Todos los que tú recibes Todos los que tú te acercas, esos son tus prójimos Y los tengo que amar Los tenemos que amar Porque no podemos separar Estos sentimientos de Dios No podemos partir a Dios Debemos de buscar la paz con nuestros semejantes Ya que la paz es el más alto valor Que podemos adquirir como hijos de Dios Fíjate bien lo que dije Tenemos que buscar La Paz y a veces es bien difícil encontrarla. ¿eh? Tenemos que buscar la paz, ya que el propósito de la palabra, la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tienes ahí en tu mano, es traer paz al mundo, paz a tu vida, a través del Príncipe de Paz que es Cristo Jesús y a través del Su Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el Espíritu de Paz. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Nuestra actitud hacia Dios o nuestra relación con la gente? ¿Qué es más importante? ¿Nuestra actitud hacia Dios o nuestra relación hacia, hacia la gente? ¿Qué es más importante? ¿Con quién? Con tu prójimo. Yo diría que ambas son importantes, pero viéndolo desde la óptica de Dios... A él es más importante que ames a tu prójimo Porque al amar a tu prójimo Lo estás amando a él Y aparte es un mandamiento Pero si amas a tu prójimo A esa prima que O ese primo que te hizo O el tío que te defraudó, No me lo acuerdes Me lo como Ahí precisamente donde sale ese Vieron él en el octavo pasajero Sí, no vieron él y él? no son cinéfilos. Él y en el octavo pasado, ¿qué pasa? Se come una quesadilla. No, no es cierto. No sé qué se come. Un taco de lengua. Y qué le sale de aquí así. Le sale un monstruo aquí del estómago. Así es tu rencor cuando te acuerdas. Ay, es que nace de ti un monstrillo ahí. Muérete. Yo decido perdonar. Yo decido amar. No, no, no, no ames. ¿Cómo vas a amar? ¿No te acuerdas lo que te estaba diciendo? ¿No te acuerdas lo que te hizo? Sí, ustedes también, no se hagan. Y no le hice así, eh conste que no le hice así. Si no, luego me demandan del copyright. Eh. Decide perdonar. ¿Qué es más importante? Nuestra actitud hacia Dios, nuestra relación con la gente. Ambas lo son. Pero en el pensamiento de Dios está que no hay cosa de más estima para su corazón. Escúchame. No hay cosa de más estima para su corazón. Que el amor entre unos y otros. Por último, Juan 15. Del 12 al 17. Dice. Mi mandamiento es este. ¿Y quién está hablando? ¿Está hablando el apóstol? Juan Quién está hablando ahí? Jesús. Entonces, bueno, es que yo no le hago caso a los apóstoles. Pero bueno, ahí está hablando Jesús, ¿ok? Está hablando el Ampire, el referee. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo he amado, les he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, si hacen, es un una condición. O sea, ¿quieres ser cuate de Dios? ¿Quieres ser cuate de Jesús? Si hacen lo que yo les digo. Si no hacen lo que yo les digo, no son mis partners. Si no son mis amigos. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Les llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido. ¿Qué es? Acción. Decisión. Él se movió. Tienes que moverte tú. No, yo aquí... Como los pingüinos, o sea, cómo dicen, bonitos y bonitos y gorditos. Yo no me muevo, bonitos y gorditos, bonitos y gorditos. Vean películas, vean Madagascar, ¿es Madagascar? No, vean Madagascar, es para niños. O río, ¿no? Salen los pingüinos ahí, y les dicen le dan la orden, quédense quietos y bonitos y gorditos, ¿no? Que sean bonitos, no. Yo no me muevo. No. ¿Qué hizo Jesús? Sigamos el ejemplo de Jesús. No somos cristianos, cristitos. Sigamos el ejemplo de Jesús, movámonos. ¿Y qué hizo Él? Dice, ustedes no me escogieron, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? Amor. Y que este fruto permanezca. O sea, que no sea un amor pasajero. Hoy te amo, mañana no. Sino te amo que este fruto permanezca así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre ¡ay! Oh, yo quiero ese versículo ¿no? y todos agarran ese versículo ¡oh! el Padre me va a dar todo pero y a veces estamos ¡oh Dios! ¿por qué no me das lo que te pido? ¿qué no te y estamos pide y pide y pide y no entendemos que para los que nos escuchan estoy haciendo con mi mano una figura de un monstruito que sale de mi estómago y esa es la raíz de amargura si queremos que el Padre nos dé todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús dice esto pues es lo que les mando que se amen unos a otros ¿por qué fueron destruidos los del diluvio? no se amaban Había violencia entre ellos, se atacaban, se criticaban. Allá viste cómo vino? Ay sí, se cree mucho porque trae su españollete, se ve muy guapa. Eh. Ay sí, sí. O Esa yo la di en el tianguis donde no, no, no? No se hagan mujeres, entran las mujeres y escanean así: Sara, Hugo Post, Santa Tere. Medrano. Taiwán de Dios. ¡No se hagan! ¿Sabes qué? Amémonos unos a otros. No importa si traigo un traje de caché. No importa si vengo en tenis. No, vengo, no importa. ¿Sabes qué? No te amo por lo que traigas encima o por lo que tengas. Te amo porque eres mi hermano. Y eres mi prójimo si no eres mi hermano. No hay diferencia, eres mi hermano si hemos creído en Cristo Jesús, si no has creído en Cristo Jesús es mi prójimo, entonces no me da chance, ah no yo amo a los de la iglesia, eh, porque son todos bonitos y gorditos, bonitos y gorditos. No, esos son los hermanos, los bonitos y gorditos, pero el prójimo es todo aquel que está afuera y que no cree, entonces tenemos que amar a ambos y decidir amarlos. La torre de Babel, la gente de la Torre de Babel, no fue destruida porque había unidad entre ellos, y Dios aprecia la unidad. Queridos hermanos, amados hermanos, eh, eh, amigos, o cómo llamarles, eh, amados del corazón, necesitamos la unidad del Espíritu Santo y movernos como un solo cuerpo, guiados por el Espíritu de Dios. Si no, si no lo hacemos. Aunque le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, no vamos a tener lo que estamos pidiendo. ¿Te das cuenta del peso que el Señor le da al amor y a la unidad y a la paz entre nosotros? Entonces, si hay algo entre nosotros, es tiempo de tomar decisiones. Y como Jesús dice, yo los escogí. O sea, tomar un paso adelante y decir, yo voy a ir, yo voy a perdonar. Si los esposos se, se pelearon, o sea... Perdónese, si, si, si, si los hermanos se pelearon, las, las hermanas me tomaste, ah, yo quería ponerme ese broche, perdónala, está bien, hija, te ves preciosa, yo también me hubiera visto preciosa, pero tú te ves más preciosa. Ama, es un mandamiento. No seamos como la generación del diluvio, seamos una generación unida y poderosa en Dios porque los tiempos son malos y los tiempos son tiempos como los tiempos de Noé, dice la palabra en que allá afuera la gente se está dando con todo pero nosotros tenemos que ser la diferencia si no como la gente va a ver la luz si nosotros estamos en tinieblas tú eres muy cristiano y te dices muy cristiano y que lees la palabra y que haces y vidas y deshaces Pero mira cómo te peleas con tu esposo y mira cómo te peleas con tus hijos y mira cómo tratas esto y mira cómo... ¿sabes qué? No os hagáis. Esa es la palabra de hoy. Hoy llévate eso. No os hagáis. Y cuando hay esa pelea quieres salir, no te hagas. No te hagas. Yo soy limpiado por la sangre de Cristo. Yo fui comprado con la sangre de Cristo. Valió Jesús dio todo por mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dar todo. ¿todo? no, no, no, pero a ver, yo tengo por ahí algo no, no, creo que, creo que no parte sí, pero no todo porque el amor es todo no hay amorcitos, corazón yo tengo tentación de un beso es todo todo lo que soy ¿no cantábamos eso? ahí pasen los músicos, ¿no? perfume a tus pies con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Vamos a cantar esa canción. Y si le podemos decir esas palabras de amor al Señor, de repente agarra y voltea con tu hermano que está a tu lado, con tu hermana, y dile, yo quiero enamorarme más de ti. Uy. Bueno, para ti es fácil, ¿eh? pero bueno. Pero vuéltense a ver y díganse Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero amarte más Y es en buen plano, es en mala onda Yo quiero enamorarme más de ti ¿No te gusta eso? Ese es el amor de Dios Que nos envuelve y nos transforma Y nos hace ser distintos No como allá afuera ¿Sí? No como allá afuera Allá es perros y gatos Aquí es el amor de Dios entre unos y otros. ¿Puedes amarme? ¿Me amas? A pesar de que los regaño, presten atención. ¿Me aman? No, sin eso hámenme. Váyanse con eso No os hagáis No me digas que amas a Dios si no amas a tu prójimo Ponte de pie Dice el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sabes que yo quiero que el Señor diga eso de nosotros. Pero no en el sentido de que lo dijo para la gente del diluvio. Digo, perdón, de la torre de Babel. Sino que le diga de nosotros, ahora veo que mi pueblo es uno y que han tomado una determinación de amarme, de amarse y son uno y nada los va a detener ¿no quieres que Dios diga eso de ti? y en vez de que diga los voy a confundir y todo eso, les voy a dar más de mi amor y más de mi espíritu y más de mí, para que puedan amar más y amarse más yo quiero eso Ese es el mensaje que a mí me deja y digo Señor gracias porque en la unidad de tu Espíritu Señor, tú has puesto en nosotros Tu amor, grande amor Y nos haces uno Uno entre nosotros Y uno contigo Señor Que podamos entender Padre Esta profundidad de esta palabra Señor Yo quiero que digas Mi iglesia es una Y están unidos Y se aman entre ellos No importa el color o la denominación o cómo nos llamemos. Que el común denominador sea el amor entre nosotros. Señor, hoy queremos salir distintos este domingo, tocados por tu palabra, enseñados por tu palabra. Y con este mensaje de, yo te amo, Señor. Y amo a, mis, a mi prójimo Amo a mis hermanos Señor recibe nuestra alabanza y adoración tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar